La Organización Mundial de la Salud dice que debe haber、eh, por lo menos 12 metros cuadrados de espacio verde público para que una comunidad esté en armonía. Pilar tiene 33 centímetros de espacio verde público. No es cierto que Pilar e s un mar verde, es un mar verde. De espacios privados. Algunos emprendimientos privados, como Countrys, venden la idea del contacto con la naturaleza ¿no? a, a las personas que van a comprar ahí. Lo que venden no es verdadero, porque ellos lo que hicieron primero para construir ese emprendimiento es destruir toda la naturaleza que había ahí.